Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Bacanal Musical aquí en Radio 105.0 de la FM. Como los últimos bacanales vamos a seguir con los años 80 y 90 hispanos y vamos a empezar con el grupo madrileño que es un trío formado por José Marín, guitarra, Eduardo Pulpillo, bajo Paco Camp Campelli batería, los Estragos. Eh, este grupo que empieza a finales de los 70 y bueno trabaja hasta mediados de los, de los años 90. Vamos a poner la canción tú tienes dinero de su lp estragos bailes cómo os va a gustar esta canción la calle vive nuestro amigo el viejo andrés siempre que atención no los enemigos, los enemigos de ese fantástico grupo de los años 80 y 90. Vamos a poner ahora eh, su LP, la cuenta atrás. Todo un discazo, un discazo lleno de con colaboraciones de grandes, de grandes músicos como Antonio Muñoz Rebull o Manolo Benítez. Este disco llegó a vender 20.000 copias, que bueno, en aquella época siempre es, siempre fue bastante, no 20.000, 30.000, es decir, que un disco tenía éxito. Vamos a poner el primer tema de la cara B, paracaídas. başta bu da Bueno, yo creo que estamos empezando muy bien este este bacanal porque hemos empezado con muy buenos temas. El LP de uno pasa de Siniestro Total fue lanzado en abril de 1980 por DRO. Disco muy completo de estos grandes artistas vigueses. Vendió más de 300.000 copias, ¿eh? más de 30.000, no 300.000 que es una burra, 30.000 copias. Bueno, vamos a poner el tema. Diga lo que te debo. Primera canción de la cara B de este magnífico LP de Siniestro Total. canal vamos a seguir con grupos clásicos Como Gabinete Caligari Y su LP Camino al Sol del Año 1987 de mí. Es su primer trabajo con esta discográfica Disco con una portada muy sobre mí siempre me hace gracia cuando veo en la esquina Anunciado en la televisión Que era muy típico en aquellos LPs Que se anunciaban en ese medio Bueno, de ese LP vamos a escuchar la canción Tócala Uli, bueno, yo creo que es una canción muy conocida Por por todo lo que estáis escuchando ahora canal Musical a Carmen por Whatsapp que Galigari fue el grupo que tocó en el Musel en la primera semana negra que me acuerdo que iba con mis amigos en coche y aquello fue, bueno, había una caravana tremenda para llegar al Musel y se nos pinchó la rueda y nunca vi ese concierto me quedé sin verlo, y era gratis creo que tenía, bueno vamos a seguir ahora con con los ilegales ya que estamos en esto, pues con los ilegales vamos con el macabro del lp todos están muertos del tra un trabajo de año 1985 de big de este LP me fui a elegir Al elegir una canción me fue muy un poco difícil Al final me decís por enamorados de Varsovia Que es bueno, para tranquilizar un poquitín la cosa tercera canción estas ilegales ahora nos vamos con un grupo completamente minoritario tenían tres meses una banda gipuzcoana de Motrico que van del año 1987 a 1991 grupo que cantaba en euskera yo creo que esto esto les hizo pues ser no muy comerciales y no saltaron las fronteras de, de las vascongadas para el resto de España bueno este LP Irú Aeroplano es un mejor trabajo, pero fue lo que yo estuve leyendo. Pero claro, mi conocimiento de su música es un poco limitado. Sola este LP que es lo único que tengo en casa. Este LP del año 91 de Skarvica Ulka. Vamos a escuchar el tema Ochi Irgam. Como veis, mi vasco es muy bueno. Asterakuan Harri aster tzen Nelo era Nondek satozen Horaz hijoaz Argi dautazun edo Horeindik ez Erbaina ilutun izan edo Berdinden Ez da batere Erraza ez Horrendez pezende artean Norbait izaten Ne malı varsa al ...una banda muy buena esta... ...Nirum Tremens, esta banca de motrico... ...bueno, ahora vamos con los niños de Brasil, de Zaragoza... ...su primer LP del amor y el odio del año 1989... ...de la discográfica Tirana... ...ese grupo, <coughs> perdón... ...nos servirá para el concurso del vinilo del millón de euros... ...tenéis que acertar... ...qué famoso artista musical pasó por este grupo... es pues muy conocido, eh... ...si me es poca poco biografía, buscáis, lo encontráis seguro... ...ya tenéis que escribir... ...abacanalmusical, arroba yahoo, Y que el premio, el premio es un single Que a veces he recibido algún correo Diciendo, bueno, ¿el premio cuál es? Es un single, o sea, porque sabéis que aquí en Bacanal Solo pone unos vinilos Y nada más, y nada más Bueno, vamos a poner la canción ahora mismo que es Al Oeste que que que me vas a contar? ¿Qué, qué, qué, qué no hayas dicho ya ...de Brasil, seguro que muchos no no conocíais este esta banda de Zaragoza. Bueno, vamos con los pecadores, una banda formada por Iñaki Fernández, Exclutamato y YeYe, que justo cuando deja esa formación hace esta. Vo, eh, la, eh, es voz, Surpi Molina, guitarra y coros y Sara Lenus, que es también está en los coros. Bueno, este LP es del año 1990 de Dream Records y de Barça Promociones, que es el que hace realmente la promoción de este disco. Bueno, este disco llega a participar hasta Rosy de Palma y un montón de artistas. Estuve leyendo ahora de todo hoy y bueno, os voy a poner la canción Soy un fósil de la cara A. acuerdo que estamos en Radio Crash 105.0 de la f ...y también os recuerdo que podéis comprar la lotería de Radio Crash... ...que ya sabéis que así no estáis un cable para seguir en las ondas... ...podéis comprar la lotería en Moody's en Bar, en la calle Santa Elena... el Bar 470 en la Plaza del Marqués... ...y en la Corrada, en la Plaza de la Corrada encima de Villa... ...bueno, ahora nos vamos al principio de los 80 con el grupo asturiano... ...Modas Clandestinas y su segundo trabajo discográfico... ...un Maxi Single de Arrebato y Sociedad fonográfica Asturiana... ...escucharemos el tema Guía del Odio... Seguimos con los primeros 80 y el primer trabajo de Golpes Bajos, este magnífico mini LP llamado Golpes Bajos, del año 1983, de Números Medios. Tengo el recuerdo de verlo en, en la plaza de Gijón y aquel famoso, ¡Hola Gijón! Esa forma tienen de hablar ellos en, en directo. Bueno, vamos a, a escuchar malos tiempos para la lírica, bueno, malos tiempos para muchas cosas. Y saluda Seguro que ha acabaron Tu jersey de coton Puedes esbozar Una sonrisa blanca y pura El primer trabajo en solitario de Antonio Vega, <coughs> perdón, tengo un poco la voz, un poco tomada. ¿Qué me pasa? Y bueno, a un locutor que le pase es un poco ridículo, pero bueno, Me está pasando ahora. Bueno, como iba diciendo, el primer trabajo en solitario de Antonio Vega fue No me iré mañana, después de Gran 1991. Eh, cogí este este disco y lo volví a ver entero y la verdad es que no me acordaba lo bueno que es este disco. Es realmente hermoso y eso que escogí una canción que es como la más popera. De, ...de este LP... ...Guitarras... ...escucharlas ahora mismo... ...y perdón por la voz... ...fueron tantos... ...los guitarras... ...sus secretos... ...les quito al dormir... ...influencias... ...que aparecen... ...descubriendo a qué colegio fui... ...como un árbol toma luz... ...para crecer... ...es verdad... La excursión hacia el historia del principio cuando uno se cree. Afirmando que le da el peor Yo era uno más que un día aprendí de otro más Encontré un grosor de púa y un sonido fiel Luego es tener uno mismo, una forma muy propia es de escuchar y dar un paso más las palabras las canciones descubrir a qué colegio vas como flor que atesora la belleza del sí a la flora y fauna mi planeta azul lucha La que si podría os pondría todo este disco que es realmente magnífico. Bueno vamos ahora con los limones y su LP de música clásica que con este LP se puede decir que llegaron a cien de su carrera, un grandísimo LP y bueno de esto ya os puse varios en otras varias canciones en otros bacanales y voy a poner la última canción de la cara a el cuento de Isabel. her El niño malo ya no sale a la oscuridad En la cocina su madre no puede creer Cuántos disgustos, cuánto sufrimiento y por qué Hoy Vamos a cambiar completamente de estilo Vamos del power rock al blues Con el grupo de los blues fallos Increíble banda de blues en español Bueno, recomiendo que visitéis su página web Porque hoy en día siguen tocando Entonces ahí pones discografía. Estuve mirando otro día y es fantástica. Podéis verlo con todos los conciertos que van a hacer una banda Que más que ha hecho muchísimos conciertos aquí en España Bueno, de su LP Mi guitarra y el blues Vamos a escuchar la canción Por tuvecencias calientes La última canción de este LP Oh Sonrisa abierta y El grupo noviembre estaba formado por Javier Baeza, voz guitarra, Hino Díaz, guitarra y Juan Francisco Bajo. Y Goyen Martínez, batería. Este LP es su segundo minilo de larga duración, en el laberinto, Zafiro 1993. Y vamos a escuchar la canción, la canción del alcohol. invisible nos vamos a ir con lp a tu alcance del año 1988 de twins esta LP tiene canciones míticas de este grupo que reinó el power rock de los años 80 vamos a escuchar la primera canción de este lp un lujo a tu alcance Bien. Ya en el número 5 para que ya huela bien Un lujo a tu alcance Baza, baza, baza, baza Sé que cuento con tu complicidad Con tu complicidad Mi mano no se sabe dónde está A la cultura es fácil acceder Libros para todos como debe ser Todo lo que quieras puedes obtener Hay tantos reclamos que seguir en este mundo moderno Que te desorientas y no sabes qué hacer El lujo es divertido, créeme Puedes invertir en orden social y adornar tu casa Tan solo es mover, solo trasladar las cosas de su posición original Las cosas de su posición original Estamos llegando ya al final de este Bacanal, este primero de octubre, y bueno, para terminar este Bacanal vamos a poner una canción preciosa de Antonio Vega, Sejada, Se de Llegar Portillo, creo que la conocéis todos, os deseo que tengáis una semana feliz, y ya sabéis, el próximo miércoles de 8 a 9, aquí en Radio Crash 105.0, Bacanal Musical. profundo y a una verdad hey, tu no lo pienses más o te largas de una vez o no vuelves Rico... esperaba de... can... Sinca... jamás y, son... ...y... no espera si no es por ti nunca la hey oyes oh. solo habla contigo y nadie más nada refill. puede sufrir que él no sepa solucionar Temor, alcohol de quemar. Tus manos a volar con tus ojos el terror azul vuelve a reflejar y fundido con el sol reina un sueño de sol